Sí, también tenemos un atraso de, de quincena donde los trabajadores tenían que haber cobrado el lunes pasado, de la semana pasada, de la obra de Vista al Río, que se encuentra ubicada frente al barco hundido, uh -huh. que se llama la obra de Vista al Río. Ahí tenemos atraso de la quincena, bueno, todavía no encontramos una medida de acción directa con los trabajadores porque, bueno, no tenemos noticias todavía cuándo van a van a cobrar la, los compañeros, ¿no? Uh -huh. La demora sería de más de una semana, por lo que entiendo. Y sí, más de una semana larga, ya que que los compañeros le están adeudando la quincena. ¿En qué consiste la protesta, Marcos? Y bueno, que venga que vengan y le paguen a lo que le deben a los trabajadores, porque eh, ahí, como yo le estaba hablando otros medios, ellos tienen que pagar sus cuentas, después de, nadie lo reconoce nada, porque sabe que después vienen los intereses, de atraso de pagar las cuentas, de, de comer, uh -huh. y bueno, y, y ya tiene todo tiene un límite, ¿no?, donde... Los compañeros por la asamblea y decidieron bueno vamos a tomar en la medida porque esto ya no no va para más uh -huh, así que estamos es porque la empresa que se encuentra acá construyendo es subcontratada la la esa madre es es, es, es, es chiponete ajá acá. ajá y la empresa que es subcontratada es de acá no no la empresa que es de acá la empresa es de de monte hermosoo ¿eh? de monte hermosoo de moner hermosoo mhm. Uh -huh. La obra está paralizada hoy digamos sí sí si ya se encuentra paralizada así si, más de desde el de lunes pasado vez se encuentra paralizada ajá cuántos trabajadores hay afectados ahí 15 trabajadores quince trabajadores cómo está sí. la situación de la alcaldía le pregunto de paso mira la alcaldía se encuentran a otros compañeros haciendo los diferentes reclamos donde están ahí hubo un despedido uh -huh. de, de gente y bueno todavía se encuentran en la encuentranndo en de esos trabajadores. ¿Algún tipo de contacto hubo en estas horas? ¿Se sabe si la empresa de Montermoso va a pagar? qué ¿Cuál es el argumento para no pagar? Bueno, recién eh, yo termino de hablar con la gente de ASPAR que era la empresa madre donde me pidió una o dos horas que me iba a tener una respuesta eh qué, qué es lo que va a pasar con esto porque la empresa que está construyendo acá dice que no tiene no tiene efectivo para pagarle a los trabajadores así que si, aparentemente se si, si tienen a no hacer sé, cargo Pero bueno, vamos a esperar acá una hora más, media hora más, y me dijeron que me la está llamando para para solucionar el problema. Uh -huh. ¿Venía siendo regular el pago o el atraso en esa empresa? ¿O no, bien? no ya venía con atraso, ya de ah. varias quincenas hemos tenido uno, dos, tres días de atraso en lo que va en obra no que ya la obra lleva cerca de, de ocho o nueve meses de, de avance. Bueno. Bueno, Marcos, son las 10 y cuarto, le dieron dos horas. Cerca del mediodía lo llamamos a ver sí, si hubo alguna novedad. cerca de mediodía me dijeron que me dieran a llamar para ver qué iba a suceder con bueno. con lo que está pasando acá en la obra. Ojalá aparezca la plata para los trabajadores. Ojalá, porque sabemos que la empresa que Aspar es una empresa grande, donde ellos también tienen tienen las torres y una ruta que hemos conocido, ah. es una empresa grande, así que... Acá, viendo 15 trabajadores, ojalá que se preocupen o como se tienen que preocupar y, bueno, admirarse por los compañeros como ellos lo tienen bien merecido trabajando bajo el sol, bajo la lluvia, bajo todo, ¿no? ¿Es normal subcontratar a otra empresa, Marcos? Le pregunto porque me llamó la atención que subcontraten a... O sea, uno supuestamente la licitación la gana a tal empresa, ¿es normal que la pueda contratar a otra empresa para hacerla? Lo que pasa es que es un fin de comiso, ¿eh? Ah, es Un ajá. fin de comiso donde... Estos van vendiendo departamentos y van construyendo, donde bueno, la empresa esta pasó menos, o pasó no sé lo, qué, qué plata habrá pasado por la obra, y bueno, se la adjudicaron a a esta empresa, ¿no? Uh -huh. Es un edificio grande ese. Sí, es un edificio bastante grande, donde bueno y lleva un avance de 30% a la obra, ¿no? uh -huh. ahí y... falta mucho. Uh -huh. ¿Los propietarios son de Vierma, de, de edificio, sí? Sí, sí, la mayoría de propietarios son de Vierma. Ajá. así que bueno, estamos esperando hicimos en, en la espera en la esperas y de tener una respuesta favorable.